Estamos Con su directora, disculpe, directora, ¿cuál es su nombre? María Luisa Soto. Cuéntenos, tuvo una emergencia y justamente tuvieron que llamar a, a Bombero, s pero no pasó a Mayores. No, no, gracias a Dios no pasó a Mayores y no pasó a Mayores porque teníamos justamente la visita del Servicio Nacional de Salud que habían venido a vacunar a los niños y se encontraba el señor que es el chofer más dos enfermeras y el señor. El varón se subió arriba de la escuela y con el hacha empezó a sacar las latas. Y después nos acordamos del extintor, porque en estos casos uno no, no se acuerda mucho la operación de ESI. Lo primero es evacuar a los niños, que es lo principal. Y e l resto, uno después vine y empecé a, empezamos todos a tirar agua. Yo empecé a tirar desde la cocina hacia arriba. a p a g u é un poco y los otros hicieron su tarea sobre el techo y gracias a Dios no pasó a Mayones. Se vi que el daño, el final, fue muy poco en el entretecho y parte del techo. ¿Se debió al, la, al, la, al, al calefactor, a la estufa? No, fue por el calefactor, por la estufa leña que、eh, se encontró que el, no tenía buen aislamiento. El cañón no tenía un. Un c o z o de cemento más espacio con la madera, y ahí se produjo el calentamiento y el incendio. Cosa que yo no sabía porque cuando uno encuentra la escuela, la encuentra con todas las instalaciones y no empieza a desarmar las latas. Pero ese fue el problema. ¿Y los niños también? También mis seis alumnos, gracias a Dios, que ahí están, lloraron. Después de que se evacuaron de la sala, estábamos trabajando. Yo todavía ando con el p l u m ó n en la mano, ya, pero no, fuera del daño material, los niños también y el personal de la escuela trabajó como negra, trabajamos todos. Ok, gracias la directora entonces del establecimiento. Hay que decir que los niños ahora lo están pasando un poco, un poco mejor porque con la llegada de bomberos y la tranquilidad lo, lo han pasado un poquito mejor. Estamos junto al capitán de la octava compañía de bomberos. ¿Capitán cuál es su nombre? Pablo Yarso. Eh, capitán, ¿qué nos puede decir de lo sucedido? Nosotros hemos recibido una alarma aquí en este colegio.、Eh, despachamos los recursos necesarios: que fueron dos máquinas de agua y un carro aljibe de nuestro cuerpo para poder controlar esta emergencia. Darnos cuenta、eh, tiene su origen en la cocina y las causas serían la mala aislación del ducto del de a g u a d e gases, que se ve bastante averiado. Y, y Gracias a Dios se pudo controlar rápidamente esta emergencia. Ustedes siempre tienen un servicio para cada situación. En este caso, para los colegios, ustedes también reaccionaron de una forma especial. Sí, efectivamente, nuestra comandancia tiene determinada toda la estrategia de cubrir en cada emergencia que, que, que hay en nuestra ciudad o fuera de ella. En este caso, se envían rápidamente dos máquinas de agua de rápida intervención y un, un móvil de, de agua con 10.000 litros que nos permite la autonomía suficiente para atacar algún incendio. Ok, muchas gracias. Ahí está el capitán del Octavo c u n i s t a